Nuestros familiares y amigos jóvenes son independentistas. Esa es la única razón por la que la Policía y la Guardia Civil los ha detenido e incomunicado. Nuestros familiares jóvenes son independentistas. Difundir el pensamiento independentista entre las y los jóvenes, crear proyectos en favor de la independencia y realizar un trabajo social y político bajo el sueño de un futuro en libertad, es la única razón por la que la policía y la Guardia Civil los ha detenido en comunicado Nuestros familiares jóvenes son independentistas. El ejercicio de lo que en toda Europa son derechos, tal y como se recoge en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las naciones Unidas, presentada en vigor en 1976, es la razón por la que nuestros familiares han sido detenidos. La libertad de expresión y de pensamiento, el derecho a realizar asambleas, a la participación política, aquí son delitos a los jóvenes independentistas, algo que no sucede en el resto de Europa. Muchas familias de jóvenes se encuentran incomunicadas e incomunicados. No sabemos cómo ni dónde se encuentran. Sabemos en cambio que la incomunicación y la tortura suelen ser sinónimos. No somos las únicas personas que lo decimos, aunque vivamos este hecho con especial preocupación y angustia. Los Relatores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y el Comité para la Prevención de la Tortura son, entre otros, organismos de renombre que han pedido una y otra vez al Gobierno español que defina la incomunicación y abandone la práctica de la tortura. Creemos que este es el mayor y más grave ataque sufrido por la juventud independentista vasca en los últimos 30 años. Sabemos que no somos los primeros en sufrir esta injusticia, Es larga la cuerda de ataques contra jóvenes independentistas. Se detienen de manera masiva y arbitraria, tal y como lo demuestran estos últimos hechos. 34 personas detenidas, alrededor de 40 órdenes de detención y más de 100 registros. Queremos invitar a los agentes de Euskal Herria a la reflexión. ¿Acaso no tienen los jóvenes derecho a trabajar por sus ideas? ¿Las y los jóvenes que sueñan con la independencia no tienen ninguna posibilidad de defender un proyecto político y social? ¿Cuál es el futuro de un pueblo en el que sus jóvenes son detenidos y encarcelados por la única razón de trabajar por sus derechos y los proyectos con los que sueñan? ¿Cuál es el futuro de las nuevas generaciones de escalerría? ¿Cuál es el futuro de escalerría con una juventud a la que se le niegan los derechos más básicos? Llamamos a los agentes y a las personas de Escalería a que defiendan la posibilidad de defender todos los proyectos y el derecho al ejercicio de todos los derechos y a que impulsen y acuden a la manifestación que partirá este sábado, día 28 de noviembre en Bilbo, desde Aitado de Nostia a las 5. Familiares y amigos de las los jóvenes independentistas detenidos. ¿Guré se <tose> me alabac? ¿Estira la purra? ¿Esta gaitquilla tal debateré? Gure seamalea bat, Euskal Herriko gazteak, alaiak, borrokalariak, ikasle eta langileak dira. Eta batez ere, herria maite dutelako, eta herriaren alde borrokatzen dutelako, atxilotu dituzte. Ku beraiekin gaude, eta hemen dik bidalin ahidegu, ku euten lekuan daudela ere, gure indar guztia, eta balbintzari gabeko maitazuna.